Eh, que está una entrevista esperada, si se quiere de lujo, porque para un medio comunitario no siempre te levantan el teléfono cuando se trata de personalidades, pero hoy creo que tenemos a una persona eh, sumamente coherente. Del otro lado lo tenemos a Pablo Salum. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás? Muy linda, muy linda, te agradezco por la presentación tan linda. Bueno, bueno, este, yo creo que es merecida porque te he estado leyendo, te he estado escuchando un poco, eh, y bueno, suena sensato siempre, siempre lo que decís, más allá de que es sumamente informativo. Y es por eso que es tan interesante charlar contigo, Pablo, es una, un desafío para mí, este, sobre todo porque hay como una entidad que sacraliza algunas cosas en la sociedad argentina y cuando hablamos de algunas instituciones este, con cierto tono crítico, enseguida hay una mirada, un sesgo... Eh, medio dice, no, pero vos no te metás, quién sos, este, para claro. hablar de, de estas cosas, y sobre todo cuando hay una, un entretejido religioso. Pablo, ¿sabés que te convocamos para hablar de lo que de, comúnmente se de, denominan sectas, de cómo está la Argentina con respecto a estas organizaciones y cuáles han sido los avances o retrocesos en estos años? Bueno, principalmente... Esta problemática, nosotros, el, el término adecuado que utilizamos es eh, grupos o organizaciones coercitivas, eh, no precisamente siempre son de índole relacionado a las creencias, muchas veces se utilizan otros camuflajes, mucha gente piensa que estas organizaciones están funcionando secretamente, donde uno no lo ve, por eso el Estado no actúa, y no, esto es todo lo contrario, eh, miles de personas son atraídas y captadas, justamente por esto porque actúan eh, libremente, impunemente y muchas veces con complicidad o complicidad o digamos por ineptitud por parte del Estado o por un Estado ausente. Entonces es ahí donde cuando el Estado está ausente es donde estas organizaciones están ahí agazapadas esperando captar a gente, a, a víctimas en situación de vulnerabilidad o bajo esta ignorancia para someterlas y explotarlas laboralmente, sexualmente. Eh, quitarle sus bienes, que es lo de menos para nosotros el tema económico, pero bueno, tiene una incidencia con otras, otros problemas más grandes como llevarlos al suicidio y, y a una depresión profunda que es muy difícil de, de escapar. Claro, claro. Definitivamente son cosas que al común de las personas eh, vecinos y vecinas de cada UNE, Pablo, si les preguntaste, dicen qué eh, violaciones, claro. abusos sexuales... No, eh... y más allá de todo, hay mucha gente que piensa... Lo ve como muy lejano el tema, Eso. porque desconoce la problemática. Entonces, cuando yo te empiezo a narrar que estas organizaciones coercitivas no siempre abusan sexualmente, no siempre asesinan, no siempre cometen sacrificios humanos, eh, sino más bien hay organizaciones que parecen más... Eh, que no son tan perjudiciales como eh, algunas que se dedican al coaching, como otras que se dedican a realizar sanaciones mágicas, y ahí la gente va entendiendo que es todo parte de lo mismo, porque cuando nosotros hablamos de coerción psicológica, es cuando un, un, una persona, un grupo, se aprovecha de, de la situación de vulnerabilidad o del estado de ignorancia de un tercero, para vulnerar sus derechos eh, sistemáticamente. Entonces, si a vos, una tarotista, por ejemplo te dice que te va a sanar o que te va a ver cómo es el mejor tratamiento para que vos te cure, o hay una persona que dice que tiene dones de, eh, de curación con las manos energéticamente, o te dicen que meditando te vas a curar una enfermedad, ahí hay un abuso y hay un hay un, una clara, hay un claro atentado contra la sanidad. Entonces, estos son organizaciones positivas también. Lo que pasa es que la gente cuando nosotros hablamos de organizaciones con sitios a sectas, como nos dicen muchos, se, se le da bien a la cabeza eh, gente con túnica, que está asesinando animalitos, torturándolo, y no, precisamente no tienen esta imagen, es una imagen más amiga, más carismática, y es ahí donde la gente cae. Claro. Pablo, ¿qué aspecto tiene una organización coercitiva? O sea, ¿qué tan ingenuo o inocente puede ser el aspecto de una de estas organizaciones? Y la, la otra parte es, ¿hay una protección del Estado? Sobre todo, la pregunta va sobre todo en Argentina, en donde lo han querido desaparecer tantas veces al Estado regulador y controlador. ¿Estamos protegidos en la Argentina de estas, de estas organizaciones coercitivas que, como tú dices, Que, que pueden ser y qué aspecto tienen, por ejemplo? Bueno, el aspecto fundamentalmente es un aspecto amigable que te va a ofrecer, yo a la gente que nos está escuchando y más a tu audiencia, siempre les digo que se fijen no los camuflajes, porque los camuflajes varían tanto. Nosotros hemos tenido casos de, por ejemplo, asociaciones o fundaciones dedicadas a la psicología, movimientos humanísticos, movimientos supuestamente feministas, O sea, es muy amplia la gama para decir, ¿qué camuflaje Ellos se camuflan detrás de todo lo que pueda atraer a gente. Y gente que la mueve una cuestión ideológica, gente que se está preocupada por el medio ambiente, gente que está preocupada por su desarrollo espiritual, por su desarrollo laboral. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta son las técnicas de persuasión coercitiva. Las técnicas de persuasión corsitiva son las técnicas de control psicológico, control mental y lavado cerebral, que es lo que más precisamente lo que hacen es modificar la estructura de la persona, el sujeto como una persona individual, para transferirle las metas y el pensamiento grupal. Entonces, la gente tiene que saber que la persona que te va a captar siempre va a ser una cara amiga, un amigo, un ser querido, un compañero de trabajo, una pareja, que siempre te van a ofrecer soluciones mágicas express a todos tus problemas. Problemas laborales, problemas de salud, problemas de amor te van a ofrecer un bienestar que nadie va a poder competir con eso, porque eh, los médicos que tienen que estudiar 10 años, 7 años, 20 años para poder curar una enfermedad, ellos en un fin de semana que van a hacer un curso en, en el Uritorco, tienen un certificado para curar, supuestamente, ¿no? Estamos hablando sí, sí, de, sí, sí, sí. De, de curar enfermedades que la ciencia aún no cura inclusive, ¿entendés? Entonces es imposible competir desde la ciencia, desde la racionalidad al pensamiento mágico y racional que promueven estas organizaciones. Entonces, pasando todo en blanco, la gente tiene que tener en cuenta las técnicas de persuasión coercitiva, no los camuflajes porque varían tanto que yo te estoy diciendo, te, te menciono, pseudoprácticas, más conocidas como pseudociencias, pseudociencia, que, claro. que, que mucha gente dice ¡Ay, pero a una persona le hizo bien! Claro, vos no podés competir desde la ciencia y decir... Eh, porque una persona dice a mí me hizo bien sin ningún fundamento. O sea, la, los tratamientos médicos tienen 10, 20 años de prueba, eh, un montón de fases de prueba. Fijate la vacuna para el coronavirus, todo lo que se tiene que esperar. Entonces, no es que una persona dice a mí me funcionó y está la ciencia y dice, sí, funcionó porque a Carlitos Méndez dice que le funcionó. Se no, siente mejor. Ahí hay un poco... <risa> hay un grado de sugestión, claramente entonces, nosotros lo que decimos es que cuando te ofrecen soluciones mágicas a tus problemas ahí es donde uno tiene que poner el ojo y tener más cuidado, cuando te dicen vos estás enfermo y viene ahí, y te dice mirá que acá, venía la iglesia que acá rezando y tocando el agua bendita te vas a curar, no esto no sucede <risa> y... vos podés tener tu fe, podés tener tu fe, podés tener una creencia Pero ahora, cuando desde el otro lado te están ofreciendo algo que es inverosímil, que no es posible, la gente ah. tiene que dudar. Ahí, ahí se entrecortó un poquito, Pablo, pero se entendió lo que, quise, lo que querías decir. Eh, te estaba... Básicamente, cuando te ofrecen algo mágico que escapa a lo racional, cuando te dicen, ¿tenés problema de plata? ¿Te vas a hacer millonario vendiendo este producto? ¿O tenés un problema de salud? ¿Vas a tocar el manto sagrado o rezando? o haciendo yoga te vas a curar el cáncer, ahí uno tiene que empezar a sospechar que lo que te están ofreciendo eh, eh, no va a ser para nada positivo, ¿se entiende? Claro, claro. Esa eh, vendría a ser una buena parte de la técnica coercitiva, porque ahí ya... Si entraste, digamos, si, te, si das tu confianza, eh, quedas a disposición psicológicamente, digamos, de estas personas que no necesariamente van a tener una, un coso en la cabeza, un turbante, o van a tener las cejas delineadas medio artificialmente. Básicamente ¿no? lo, que ha, lo que hacen es eliminar la racionalidad poco a poco de la persona, van introduciendo el pensamiento mágico, van eliminando todo lo que esa persona era, eh, los estudios, los hobbies, lo que le gusta. El tiempo va, cada vez va a ser más consumido por esa práctica o esa doctrina y solamente va a haber lugar para la nueva familia, que la nueva familia va a ser ese grupo, ese movimiento que va a salvar al mundo. Entonces, desgraciadamente la persona va siendo alejada y apartada de sus vínculos familiares, de sus parejas, muchas de estas organizaciones... Eh, utilizan un control despiadado sobre la información que le llega a, la, a las personas, le dicen esto puedes ver, esto no, puedes usar internet, no podés, podés tener hijo, no podés, entonces debes casarte, casarte con alguien del grupo, entonces hay que tener cuidado con todo eso, cuando el grupo va tomando parte de tu vida y te va controlando, ya no es nada bueno. Ya no es nada bueno, pero además, este, hay, o sea, una persona que nos esté escuchando ahora, Pablo, dice: Mirá, que a mí me van a separar de Fulana, de Fulano, así nomás, <risa> no me van a convencer, ¿no es cierto? Esos son los que primero caen. Eh, mirá, vos, esa rigidez entonces no es buena para protegernos de estas este, organizaciones coercitivas. Me gustó, mira, me mira, gustó la definición todos esa. Tenemos, todos, todos pasamos por un momento de vulnerabilidad en nuestra vida. Todos. Claro. Mirá. Te voy a dar un, una, un ejemplo personal. Hace unos años a mi hijo le descubrieron un, un tema en el, en el cerebro. Lo tenían que operar, le tenían que hacer una craniotomía. En el colegio, una madre de, de otro compañerito, eh, que conocía mi lucha, le agarró a mi mujer en ese estado que estábamos totalmente deprimidos y mal y preocupados, le dijo, esto es por lo que hace tu marido. Venía a la iglesia, a la iglesia que yo voy, que acá en un día te lo curan lo que tiene no tu hijo, vas a ver que al otro día al otro día vas a ir al médico, le van a hacer la tomografía, y eso que tiene tu hijo, que lo que tenía mi hijo era algo que nunca se había visto, eh, hicieron un ateneo con el caso de mi hijo, eh, ¿y eso que eh, tiene eso tu un hijo? Día otro. ¿Cómo? ¿Y eso que tiene tu hijo te decía, te, te tiraba la frase de nuevo? Igual, eh, a aparecer mágicamente. <risa> Entonces, mirá qué punto, ahí mi mujer me decía, Ahora te entiendo, mirá, mi mujer hace 20 años ¡Qué está conmigo. impresión, Pablo! ¡Qué impresión! Y conoce, conoce la problemática casi igual que yo, a este punto, porque sueña con el tema, está conmigo, me acompaña, eh, y sabe del tema y, y me dice, mirá, yo antes, cuando te escuchaba vos, la verdad pensaba, este chico es como que a veces, es como que parecía que se agrandaban las cosas, como que... Y ahora que me pasa a mí, me dice que lo veo en primera persona, realmente lo entiendo, porque estas sectas están afuera del hospital, del hospital público, por qué entran a ver a los internados, por qué cuando se te aparece una luz en medio de tanta oscuridad, una pequeña llamarada de luz, que vos te podés aferrar a algo, esta gente está ahí agazapada esperando para captarte. entonces para Ahí no lo entiendes. Pablo, la verdad es que por ahí las personas que nos están escuchando, si se perdieron alguna partecita, estamos conversando con Pablo Salum, que este, vos lo estás escuchando a, a hablar de organizaciones coercitivas, de las mal llamadas sectas, pero Pablo, la gente se puede llegar a preguntar eh, de dónde sacás tu, tu, este, tu expertise, de do, cómo es que te volviste un conocedor del tema. Y otra parte de la pregunta es qué es la red, la red librementes. Bueno, primero antes de pasar a esa me gustaría terminar de contestarte la anterior que me, me olvidé porque es tan grande la problemática. Sí, más vale. Tú estás desde el estado, desde el estado y yo te puedo afirmar que hay, me he reunido con un montón de autoridades, ministerios, en tantos años de lucha y lo que yo he visto es un grado de ignorancia terrible en las autoridades. No solo en las autoridades, sino en el poder judicial, en, en el en el poder de seguridad, en las fuerzas de seguridad, hay una gran ignorancia y, y lo peor que en las causas judiciales, si no hay alguien que sepa, es muy difícil que se llegue a la verdad. Porque, por ejemplo, hay muchas de estas organizaciones que inducen a que la gente se suicide. Se suicide. Y hay inclusive eh, inducción a, a cometer asesinatos. Entonces, cuando se comete un asesinato, que le dicen vos tenés que asesinar a tu familia, pues son el diablo, Y la, y la persona, la víctima, lo hace porque cree que le están diciendo la verdad, porque está siendo coercionado, obligado, sometido mentalmente, eh, cuando cometen el delito lo que hace la justicia es recurrir a quien cometió el asesinato, no a el autor intelectual. Entonces, esas organizaciones siguen actuando por detrás, generando más victimarios, generando más víctimas, entonces ahí hay un problema. Y por otro lado que en el registro de culto que es obsoleto, que fue creado por Viela en el año 78, plena dictadura, eh, cualquier organización coercitiva que quiera funcionar y obtener beneficios fiscales y obtener una especie de blanca, blanqueamiento por parte del Estado y meterse dentro de las instituciones públicas, utilizan el fichero de culto como una herramienta. Porque este fichero de culto lo que te permite son excepciones impositivas, eh, ese lavado de dinero que viene muchas veces de la trata de personas y el narcotráfico es una figura espectacular para cometer este delito. Entonces, eh, aquí estamos donde ¿no? vos ¿Sí me decís, ¿saben o no saben? Y sí, saben, porque mucha de esa plata va a financiar las campañas electorales y muchos de esos templos son utilizados por políticos para realizar campañas y además que otra cosa, una de estas, de estas maneras de controlar a estas personas que le dicen Si se pueden hacer una transfusión de sangre, si le dicen con quién se tienen que casar y cuándo tener un hijo, imagínate que es muy fácil decirles a quién tienen que votar. ¿Se entiende? Tal cual, Pablo, te escuchaba hablar y se me vinieron algunas imágenes de algunos sectores de la política haciendo la cola para recibir la bendición y empecé a hacer una relación entre neuroventas, yoga, eh, algo de espiritualidad y... La... ¿Viste? Y la necesidad de, de, de pertenecer, además, a un sector social al que se lo ve bastante pristino, que parece que le va bien. Bueno, fíjate, fíjate que en la India, el primer ministro, primero que los grandes caudillos de la India, son los gurús. Los gurús son estos gurús que ocupan el espacio que debería ocupar el Estado. Donde no hay un hospital público, hay una sede de, esta, de estas sectas donde te dicen que haciendo meditación o yoga te vas a curar cualquier enfermedad. Entonces, las personas de, que están en estos sectores vulnerables, que no pueden acceder a una educación y a una salud de calidad, eh, claramente son captados porque no les queda otra. Y esto sucede en nuestra sociedad también. Cuando estas, estos partidos políticos, estas ideologías eh, que son exclusivas, que no quieren incluir a los sectores vulnerables, generan más pobreza y más gente, más desigualdad, Esa gente que está olvidada y que el Estado no la ayuda, claramente eh, son captadas y utilizadas por estas organizaciones que están asociadas con ellos. O sea, es un negocio redondo del cual se retroalimentan ambos. La plata que le sacan o la explotación laboral que, le, que, que realizan con estas personas que están en situación de vulnerabilidad, vuelve en forma de mano de obra, de, de dinero, de, y bueno... Es así como se van retroalimentando y estos subsisten a tal punto que el primer ministro de la India estaba recomendando a la gente que estaba enferma de coronavirus hacer yoga para que se curen. Así que imagínate el, el delirio y la, la irracionalidad que hay en la India. Bueno, en, a nivel mundial, sobre todo con la pandemia, Pablo, hemos visto que, hay, este, que brotaron eh, por las redes, en YouTube, oh. centenares de miles de este, personas que se iban a dedicar a vibrar fuerte, por ejemplo. <risa> oh. Mira, yo a, a veces cuando me dicen... La gente no entiende a veces, ¿viste? A veces hay gente que es atea, que es súper racional, y por ahí te dicen, te deseo mucha energía, mucha luz... <risa> Y no se dan cuenta que hace décadas que están metiendo términos que son todos new age. Y uno que sabe la problemática, ¿sí? que por ahí están los detalles, uno se ríe, pero por dentro dice, mirá a qué punto han eh, filtrado nuestra cultura y nuestro vocabulario ¿Cómo para una persona. Exacto, porque una persona te desea luz, energía. Y yo la otra publicada, me imagino a un operario de sur, viste yo, ¿no? <risa> porque es la verdad, o sea, hablan de energía, de luz, sos un ser de luz. Eh, entonces, es vocabulario que va infiltrándose en nuestra cultura que realmente no es bueno. Y por otro lado, también prácticas, pseudo prácticas, New Age, que se están adoptando y se le está dando legalidad. Y hay gente, atea incluso, que está haciendo eh, rituales espirituales, aunque no lo saben, porque, por ejemplo, el yoga... Mi familia fue captada por una escuela de yoga, ¿no? Yo sé de lo que hablo. <ríe> el cuarto camino es todo doctrinal. Ahora, hay mucha gente que en Occidente se dedica a enseñar las posturas solamente y los ejercicios físicos, pero las posturas, lo que son las asanas, vos te estás haciendo, estás rezando, o sea, es una práctica espiritual. Entonces, te encontrás con que hay gente que está, es tan ignorante que no conocen la problemática, que está tomando yoga como si fuera una actividad física solamente, cuando no lo es. La actividad física solamente, que es todo el ejercicio de elongación y demás, es muy bueno, pero eso ya se encuentra en la gimnasia tradicional desde siempre. Acá lo que se hace es mezclar la, la doctrina, que son las posturas, las asanas, que son espirituales, con los ejercicios de elongación, que están bárbaros, siempre y cuando lo hagas con un profesor de gimnasia, Porque hay mucha gente que si hace un ejercicio de elongación que no debe hacer, se puede lastimar, se puede desgarrar, se puede dislocar. Hay un montón, hasta incluso hay derrames cerebrales por hacer el paro de cabeza. Y esto no te lo dice nadie. Todos te dicen que esto es algo milagroso, que es buenísimo, que es positivo. Que el yoga me cambió bien, la vida. Por ejemplo, lo más exacto, común. Me cambió la vida. Es más, eh, yo he discutido con médicos que después de hablar durante 30 minutos de la problemática... Le, eh, me han dicho, sabes que yo no tenía, no sabía de esto? Ahora, que se han quedado con el, con el culo en la mano, hablando mal y pronto, sí, sí. porque sabían que le podían hacer un juicio por mala praxis médica, porque si un médico, un médico, desde la ciencia, desde su matrícula de médico clínico, desde la currícula que estudió, va a un paciente y le dice, ah, es el estrés, no le hace ningún estudio, porque viste, ahora la nueva moda es, todo es el estrés, tenés que meditar, te tenés que hacer yoga, todo es el estrés. Y por ahí el tipo tiene algo físico y por no hacerte los exámenes correspondientes, la fácil de algunos médicos es, es el estrés, todo es el estrés. Y por otro lado te dicen, mirá, te recomiendo que vayas a hacer eh, yoga, meditación, inclusive tenemos médicos que hemos denunciado que le, a, le decían a sus, a sus pacientes que hagan reiki. Entonces, si una persona... Eh, utiliza su matrícula médica y receta este tipo de práctica, estamos en el horno y realmente ese profesional puede ser percibido de, un, de acciones legales y perder su matrícula y bueno, y ni hablemos de los bienes, porque si una persona va a hacer yoga y se le tiene un derrame cerebral, un familiar tranquilamente, si conoce la problemática, puede hacerle juicio al médico, porque el médico se lo recetó. Claro, claro. Es impresionante cómo entonces esto es una verdadera red que está allí, pero no la vemos, no salta a la vista, sino que se fue metiendo, este, tiene distintas caras, de hecho, porque yo estoy haciendo, sigo haciendo la relación, Pablo, y sigo preguntándome cuáles, cuáles eran las potestades y cuál es la capacidad del Estado para proteger a la sociedad de esto. Estaba, seguía haciendo las relaciones este, con el Feng Shui, con Claudio María Domínguez y con... <risa> Este, un montón de, porque están, estas cosas están por todos lados. No sé si sabes algo de la Pampa, Pablo, de la experiencia que, que tuvimos, este, cuando una, alguna persona decidió romper el secretismo y denunció a un instituto secular que se llama Servis Trinitatis. Servis Me suena. Servis Trinitatis pero no es parte de la iglesia católica y bueno ah, sí, sí, se, sí. Se, se se probó que había bueno, personas, había reducción de personas ahí. Hay muchas ramificaciones, esto hay que decirlo, yo no estoy en contra de las religiones ni de las creencias, cada uno puede creer en lo que quiera, mientras que no haya un tercero, eh, aprovechándose para vulnerar los derechos de terceros y demás. Eh, con respecto a esto te puedo decir que hay un montón de ramificaciones de todas las religiones. En el, en el judaísmo tenés a los judíos ortodoxos, en el cristianismo tenés un montón de organizaciones coercitivas. Entonces, sí, es verdad que hay muchas, y el problema es que la gente está desamparada y no hay ninguna institución ni un registro de culto eh, que tenga eh, en, en, sus, en su potestad el tema del control. El, por eso te decía que nosotros lo que necesitamos es una nueva ley de culto donde se cree un registro que otorgue beneficios, no hay problema que se le otorgue beneficios, pero siempre y cuando sean para el beneficio de la sociedad. Eh, hoy en día los beneficios que tienen los cultos son terribles y están muy lejos de ser para un fin social. Eh, hay, muchos, hay muchos supuestos cultos que han comprado medios, que han comprado radios, que han comprado cementerios, que tienen colegios, que tienen universidades, y claramente hay un, hay un lucro detrás Y no hay un bienestar social, porque si esta gente con los millones de dólares que gana, si quieren hacer bienestar social, no tendríamos ningún pobre en la calle. Tal cual, tal cual. Pero además hay una intencionalidad, se, se ve, este, Pablo, de este, manipular a una buena parte de la sociedad que los pone arriba de un pedestal. ¿Eh? con esa mano beneficiante, que con, con la que han despojados de, de todo interés material, este van bendiciendo al mundo a su paso. con el Y bueno, solo... fíjate, fíjate a Radiz Shankar que no, yo lo denuncié en el 2012, eh, al arte vivir, y bueno, se le ha reducido un montón la estructura gracias a nuestro trabajo, pero siguen actuando y siguen comprando a periodistas como Andy Kunesov y, y Novarecio a los cuales se le debe pagar un montón de dinero para hacer notas y, digamos, blanquear su, su imagen a través de notas pagas que estos periodistas realmente no toman conciencia la... del, del riesgo que están que... siendo parte de la organización. Claro. Al captar a otras víctimas masivamente, mostrando su imagen, porque hay mucha gente que lo ven a Andy Cunesor y a Novarecio y lo toman como si, fuera, como si fuera parte de la familia. Y ahí además mencionaste a un líder espiritual, con las cejas levantadas, digo, líder espiritual, que tenía fuertes relaciones con una buena parte de la política argentina. Este... Sí, con Macri. Ah, bueno. Yo no tengo miedo de decirlo. Bueno, no bueno. tengo miedo de decirlo. Bueno, porque eh... no tengo miedo porque ya me han apretado, cuando eran gobierno, me han apretado el Ministerio de Seguridad, me han dicho que me hacían inteligencia. No tengo miedo porque ya me han apretado, me han censurado durante cuatro años. Y la verdad que es, un, es una parte nefasta de, de nuestra sociedad esta gente. Claro. No, no, no solo en la política, no están solo en la política. Sí. Son la gente que vive, vive, vive de esclavizar a los más débiles. Se hicieron ricos esclavizando a los más débiles, se hicieron ricos negociando, con, robando dinero público. Entonces son gente nefasta que la verdad eh, siempre van a existir porque el dinero que tienen nunca lo van a usar para ayudar al prójimo. Nunca van a hacer algo a don Oren, se mueven para almacenar ceros en sus cuentas que nunca van a gastar y le hacen mucho daño a la humanidad, a la humanidad entera le hacen mucho daño. Pablo, esto nos podría ayudar a entender por qué también parte de las políticas de estas personas este, siempre tiran para el mismo lado, para el lado de la disgregación molecular del Estado y la, el, el deshacer los controles y el, y el fin primigenio de, del Estado Nacional. 100%. 100%, por supuesto por supuesto, porque ellos lo que quieren es generar esclavos lo que quieren es que haya más sometimiento entonces cuando la gente no tiene eh, una, un, un apoyo del Estado económico, no tiene una escuela donde pueda eh, recurrir sus hijos y sean educados como la gente no tiene un hospital donde si se enferman puedan recurrir eh, donde esos profesionales no están bien pagos muchas veces y trabajan a desgano o trabajan dando todo lo que tienen eh, que es mucho a pesar de lo poco que les dan desde el Estado eh, esta gente siempre cae en lo peor y hay una línea que, que es como yo te digo si nosotros miramos las estadísticas de la, de, la, de la ONU y de la UNICEF con respecto a países que son de ejemplo de esto que estamos hablando como la India vas a ver que se incrementa lo que es el analfabetismo la muerte en, los, en, en la niñez ...el desarrollo intelectual... ...y es ahí donde están estas organizaciones... ...captando a esa gente... ...y esa gente es explotada y es sometida... ...no solo por estos empresarios... ...sino por estas organizaciones que le dan plata... ...a los empresarios... ...y son empresarios en sí mismos... ...porque ese dinero que le sacan a la gente... ...es puesto en, en bienes raíces... ...el arte de vivir, nosotros lo hemos denunciado... ...tenía empresas de matrimonios arreglados... ...empresas de turismo... Eh, eh, agua embotellada vienen eh, raíces, vos no te imaginas el dinero que manejan entonces, eh, desgraciadamente cuando hay una falta de ética como por parte de estos periodistas que te mencioné que se venden al mejor postor desgraciadamente caen, caen, captan un montón de gente porque ellos llegan masivamente a gente que nosotros no podemos llegar entonces, desgraciadamente creen en su imagen en su cara o creen también en esos políticos que, que también utilizan técnicas de, de coaching para vender, fíjate que esos mensajes son vacíos de contenido, no tienen contenido alguno, y la gente cree que el amor y juntos podemos, utilizan palabras claves, te envuelven, vos los votás porque la gente quiere, quiere progresar, quiere trabajar, quiere que haya un, un presidente que piense en ellos, y yo no soy apartidario, soy apartidario totalmente, pero a veces eh, si tengo que elegir una ideología política me identifico más con uno. Un que con otro, porque claramente cuando hay un Estado presente hay menos desigualdad, así como está haciendo este Estado, este gobierno actual, que tranquilamente si tendríamos un gobierno anterior como pasó en Estados Unidos, como está pasando en Estados Unidos o Brasil, estaríamos contando de a miles los muertos por coronavirus. Entonces cuando vos ves las prioridades de, de las políticas, es donde ahí uno se enamora con un desarrollo y una estructura política. Y esto no quiero... Después me van a decir, ah, vos sos, sos ¿viste? Eh, Hablo de política, no de, de si uno roba, si el otro no. Hablo de política. Está perfecto, Pablo. Se entiende muy bien porque lo hemos puesto en... Son esta en... un no Estado presente... Un Estado ausente donde permite que todas estas mafias criminales actúen Exacto. y se aprovechen de la sociedad. Exacto, tan sencillo como eso. Hay un sector que, ha, que hace a la política y hay otro sector que la quiere ver desintegrada, la política, y ahí está la clave de lo que estabas diciendo. Pablo... Es la que verdad... la, gente, la gente a veces no entiende que el Estado presente somos todos. Exacto. Yo entiendo que a veces eh, mucha gente diga, ay, se va un montón de plata en que haya un montón de gente trabajando, cuanto mejor más grande es el Estado, más derechos vas a tener y más vas a estar protegido. Y más quizás, garantía tenemos la, de, de que se cumplan, de que se cumplan nuestros derechos. Un poco más. Sí se puede discutir que podría ser más eficaz el Estado y que esa gente que está trabajando sea más capacitada, más especializada. Yo creo que hay un montón de gente que está eh, trabajando a Donoren, como nosotros, desde lo, de lo que único que puede, con los pocos recursos que tiene, que si nosotros tuviéramos acceso al Estado y, y podríamos formar una secretaría hay un montón de víctimas que estamos llevando adelante luchas que son muy grandes y que solo no podemos necesitamos la estructura del Estado para ayudar al prójimo, y creo que hoy en Argentina tenés una estructura gigante que podría hacerlo sobradamente, si nosotros siendo personas individuales ayudamos a miles de personas, porque en, personalmente el que te habla ayuda a miles de personas, tranquilamente desde el Estado, nosotros podríamos ayudar a millones y sin exponer nuestra vida tanto como lo estamos haciendo hoy en día. Pablo, Pablo específicamente, hay un proyecto de ley en el que estás laburando, este, con quiénes lo haces y, y qué es, más o menos sintéticamente, este proyecto de ley, y te prometo que te, te vamos a volver a tener para hablar más extensamente de esto, porque la verdad es que... mira nosotros es impresionante. en el 2011... En el 2011 logramos la ley de asistencia a víctimas en la provincia de Córdoba. Básicamente lo que nosotros queremos es que el Estado reconozca la problemática. Cuando no se reconoce una problemática, sin duda hay gente que, no está, eh, que está viendo su derecho vulnerado y no tiene acceso a la justicia, es terrible. Entonces lo que nosotros principalmente estamos impulsando es un proyecto de asistencia, concientización y prevención. No estamos... Este proyecto no tiene alcance penal ni, ni nada por el estilo. Básicamente es que las víctimas, que son muchísimas, son miles de personas, puedan acceder a un representante legal, puedan tener ayuda psicológica, haya una secretaría especializada que los proteja, que los defienda. Y bueno, este proyecto viene desde, hace, desde el 2012 que, que distintos representantes de distintos partidos la van poniendo en el Congreso Nacional, pero nadie se anima a tratarla porque está ahí duerme, duerme y después se va y alguien más la tiene que poner para que no quede eh, fuera de tratamiento. Y bueno, desgraciadamente hay, hay eh, intereses oscuros que están por detrás eh, haciendo un, un gran lobby para que esta ley no se trate y que las víctimas sigan sin derechos. Muy bien, muy bien. La verdad es que es sumamente interesante. Vamos a volver a conversar contigo, Pablo, ahora que te tenemos adentro de la agenda, vas a sentir como una especie de grilletito a la hora de la siesta, pero te vamos a convocar para hablar más extensamente del proyecto de ley, cuáles son las posibilidades reales de que entre en la agenda, porque esto es sumamente importante y además hay un tendal de víctimas. Tal vez en esa oportunidad, Pablo, también puedas, este, podamos desarrollar un poquito más sobre tu experiencia. Para y cómo... mí, para mí, la verdad es un gusto hablar con, con usted. Como me dijiste conmigo, es una radio comunitaria. La verdad que yo no me, no me fijo quién tiene más rating o cuál cuál medio es más grande. La verdad que eh, que haya 10 personas escuchándonos, son 10 personas que van a tener un poquito más de conciencia y herramientas en su cabeza para defenderse y para salvar a algún ser querido si es captado por una de estas organizaciones. Muy bien, muy bien. La verdad es que es muy entusiasmante, Pablo, lo que, lo que nos contás, lo que nos decís. Te agradecemos por este rato y bueno, hasta la próxima. Será pronto nomás, Pablo, ¿eh? Un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. Una, Muchas gracias. Un abrazo. Él es Pablo Salum.